Jeffrey, ¿Qué Que los pies de la catarro se volvieron locos. ¿Por qué? Porque ¿Por están qué? hace 2 días atornillándome la cabeza con cumbia. <risa> no creo. Mira, si es así Te juro. Bueno, pero si es así Es lo de menos Porque se, Pero horrible Se están escuchando en La toda... radio que está de onda Dice Se están escuchando En toda la ciudad Está bueno que hayan crecido Que hayan podido Qué alegrón Che, la pero una sí. porquería Que están pasando ¿Lo llamamos para felicitarlos Y para putearlos a la vez? Bueno, pero Claro, sí, exactamente Eso la, la podemos discutir Lo del contenido Le damos la bienvenida A Santiago De FM La Caterva Radio de Barracas Donde también se escuchan Nuestros contenidos Ayer estuvimos justamente Escuchando aquí El segmento De La calle Del programa que conduce Julián Bobo. Buenas noches. Donde los entrevistado. Buenas noches, Sergio Sánchez Uj. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Che, eh, eh, nos felicitamos. Lo felicitamos, todo día. Lo felicitamos sí. por, por esto de haber mejorado la potencia. Se escucha en toda la ciudad la radio. Sí, pasamos de, de un par de cuadritas modestas a capital de un día para el otro. Bueno, no, fuera de joda, para, para mejorar que... en la puntería, loco, con la con el gusto, ¿eh? Para, para que nadie sí, no. para que algún no, claro. desprevenido de los que escuchan la radio así de refilón de fondo no pueda Este, confundirse, en realidad estamos siendo irónicos, la radio de la Caterba hace dos días que está interferida eh, y estamos bastante preocupados por esa por esa situación. Eh, contala vos mejor, Santi. Me parece que nos escucha poco, Santiago, vamos a subirle un poquito el retorno, si es que todavía lo tenemos por allí, o también le, también le interfirieron la comunicación a la gente de la Caterba. A ver, ¿está por ahí Santiago? Santiago. Ahí estoy, estaba con problemas de sonido, estoy viendo si... Bueno, sí, te decía que cuente un poco vos este tema de la interferencia. Bueno, lo, lo que nos pasó y un poco también nos sorprende aún a nosotros, el lunes, lunes 26, eh, cuando llegamos a la radio como todos los días, vamos a sintonizar eh, nuestra radio desde que agarramos desde la zona sur, desde Constitución y, y todo el barrio de Barracas, nos encontramos que, que había sonado... Una radio con más potencia, a la que nosotros estamos acostumbrados, bastante más lejos. Y resultó ser que esa no era nuestra nuestra transmisión, nuestra misión de la cátedra que habían puesto una antena en algún día anterior y levantado una emisora en la misma preguncia que nosotros teníamos, la 97.3, y que nos dimos, dimos cuenta con los días que sonaba en casi toda la capital. Una radio había locución que no había ningún dato más que hablar de la frecuencia y pasaron música del si reggaetón permanente y nuestra radio se redujo un radio de una cuadra más o menos. Uh -huh. eh, y qué digamos que hicieron, se comunicaron con el laf, con la afca. Y empezamos a ante la un poco la bronca de, de encontrarnos con que era tan fácil tapar una radio comunitaria porque simplemente era levantar una antena más con con, in, con medios económicos de los que a veces nosotros en nuestros medios no disponemos y simplemente ya todo el trabajo que veníamos en todo un año eh, de repente es, ah, se silenciaba muy rápidamente. Esto es por un lado eh, y ustedes lo saben lo saben bien nos pusimos en contacto con con todo tipo de la RNMA que Con que rápidamente pudimos empezar a investigar un poco más, a ver que esta emisora efectivamente estaba registrada en Internet, que pertenecía a un local, a una baila que gozaba por ese radio, esa zona, que había una antena que, que más o menos podía cubrir esa potencia. Intentamos comunicarnos con el AFCA también, por medios informales, nos, nos hablaron de la posibilidad de una reunión, aunque todavía no hay nada en concreto. Y ya desde el está circulando por las redes sociales y por Internet un, un comunicado en el cual le explicamos la situación y en, también exigimos o, o pedimos algún tipo de respuesta del AFCA en que interceda en esta situación, a ver uh -huh. qué posible tienen como como autoridad federal de, de interceder en esto y re poder recuperar nosotros la frecuencia que estábamos por la que estábamos transmitiendo. Santi, ¿qué, qué sienten eh, alrededor de esto en estos días en los que se habla tanto de, de democratización de voces y el 7D y de toda esta cuestión de la ley de medios? Bueno, ...lo primero que... ...que, que se... ...todos me parece los, los medios... ...comunitarios cuando nos pasan así... ...algún, algún arrebato... Los ...grandes es... ...primero es la, es la bronca lógica de que... ...de que sea tan simple... ...eh... ...poder taparnos, ¿no? Que, que no, no haya que... que ...ni siquiera... asunto burocrático simplemente es... ...poner una antena más alta... ...y... ...por otro lado... No, también lo, lo que yo pensaba con todo este revuelo que genera es que lo, lo bueno que lo que, lo que ellos a veces no se dan cuenta no saben y acá tampoco es que sabemos todavía muy bien qué pasó esa es la realidad tan mm -hmm. triumla en quiénes son los que pone la antena porque hoy a la tarde también registramos el en la que en la que la transmisión se cortó volvió a, y volvió se volvió a levantar a la noche sí en, que, en realidad eh, es lo que supongo que debe estar pasando este porque lamentablemente ya tenemos bastante experiencia en este sentido es que deben estar en emisiones de prueba porque de hecho lo que se escucha es eh, muy poca artística y básicamente música, pero no hay programación todavía están como probando equipos y, y ese tipo de cosas eh, pero obviamente con una decisión clara de quedarse en esa frecuencia esto es similar a lo que ocurrió en Mendoza con la gente de Giramundo TV es similar a lo que nos ocurrió a nosotros en la radio donde estábamos, en la M770, donde ahora está Radio Cooperativa. Digo, es eh, esta frecuencia es mía y me pongo ahí. Y y acá lo grave del asunto eh, es que, en realidad, estamos hablando de... Una de las cosas que debería cambiar con la ley la nueva ley de medios, si es que esta realmente tiende a la democratización, es que no sea la ley del más fuerte, ¿no? Digamos, siempre eh, digamos siempre fue, vos tenías guita para un equipo y para una antena Y entonces ponías más potencia y una antena más alta Y le ganabas al otro y así, siempre se reguló así el, el mercado Por decirlo de algún modo No puede suceder esto ahora en el contexto de estar hablando de la democratización uh -huh. de los medios No, no totalmente, inclusive esto genera eh, Voy a hablar también una radio más temprano a la, a la tardecita Eh, que también justo el siete de esto viene a traer justamente el punto en el cual la, la, el punto ciego o el punto en la agenda hoy de, de la discusión en torno a la ley, que es más allá de las desinversiones de los grandes medios y, y de la cantidad de licencias que, que acumulan, eso no se traduce directamente en una democratización ni en una asignación de esas licencias para otro tipo de medios. Uh -huh. Sino lo que es lo que entendemos es que el no cumplimiento y la existencia de la tiene que ver con que esto no... no relacionada con el 7D y esto podría haberse comenzado antes entonces es momento de que ante esta situación eh, poder poder poder enterarnos todos de, de cuáles son las respuestas que, que esta, esta entidad tiene o no ante la situación digamos de la competencia en el mercado que lo que plantea la ley es que no es la comunicación no se rige solamente por la lógica del mercado uh -huh. si sí, esto que estás diciendo santi es muy importante también porque aparentemente Eh, habría en, en gran parte de la población Una confusión en torno a esto no Confusión que generan aquellos que dicen Que Clarín ha detenido El, el, el poner en, en, en práctica La ley, digamos que, que quede claro que lo único que detiene El amparo de Clarín Es el punto que se refiere a Clarín Todo lo demás podría haber sido puesto, eh, digo, podría haber sido hecho si, si hubiera voluntad política y todas la, la, las radios que, que pudieran entrar en el espectro radial deberían ser legales, que hoy no son, porque bueno, digo, eh, las radios como, como la caterva tienen toda la legalidad que se puede tener en esta instancia. Y en torno a esto de la legalidad me gustaría, Santi, por ahí que, que hablemos de algo que tiene que ver con, no con la legalidad sino con la legitimidad. ¿Cuál es la relación de, de la caterva con con la comunidad en la que se encuentra? Bueno, la Caterva, para los que seguramente no la conocen, eh, funciona en, en, en el barrio de Barracas, en la calle Alvarado, en el mismo edificio en el que funcionan además un bachillerato popular y un jardín, un jardín maternal jardín un jardín de primera infancia, así se llama, según los compañeros que trabajan, también en el cual eh, asisten la, la, la comunidad del barrio, de, de la Villa 21-24, que además eh, funciona comedor para, para las familias que no pueden, están con problemas para, para los alimentos y, y permanentemente está lleno de, de actividades, de gente, de fiestas, de, de encuentros de niños y ahí es donde funciona fdm La Caterva. Así que también hemos tenido bastante buen retorno del barrio, algunos medios del barrio comunitarios que están preocupados y que también nos mandan sus adhesiones al igual que las grandes el mismo ahínco y con el mismo entusiasmo y, y, y también es, eh, lo que lo que, lo que les quería decir antes es que lo que pasa también a veces cuando en estos medios y cuando hacen como como encuentros de medios comunitarios, como la red de medios, eh, reaccionan de estas cosas que al final nos terminan fortaleciendo. Nosotros creemos que, siendo que nos fuimos tensados en, en la frecuencia de 97.3, no hay ninguna razón por la cual alguien con una antena pueda terminar que hacer la frecuencia. Así uh -huh. que nos costará, nos costará trabajo, discusiones y, y mucho movimiento, pero tenemos que recuperar la frecuencia y eso seguramente nos, nos fortalecerá como radio, como radio comunitaria. Uh -huh. Ojalá así sea... Te mandamos un abrazo por lo pronto, Santiago, gracias. Un abrazo y muchas gracias por el llamado. Hemos charlado con Santiago, uno de los integrantes de FM La Caterva. La radio pertenece al este al movimiento popular La Dignidad, y la verdad es que nada a mí me preocupan este tipo de antecedentes, eh, se, se repite la historia con esos ejemplos que yo les di, con el de La Quinta Pata, que es una radio de Córdoba que también está ahora en un conflicto por la frecuencia, y lo peor de todo es que el Estado, lejos de regular, Eh, deja como que que las partes se arreglen entre sí y cuando las partes se arreglan entre sí entre sí y son tan desiguales ya sabemos en general quién termina ganando. ¿no? Eh, así que esperemos que en este caso la AfCA haga lo que tiene que hacer que es eh, intervenir porque son ellos los que tienen que determinar este junto con la Comisión Nacional de Comunicaciones, que lo único que hacen es pasarse la pelota entre unos y otros, a ver, la afca es la que regula las licencias y la Comisión Nacional de Comunicaciones es la que regula el tema de las interferencias y todo ese tipo de historias. Pero como no hay una decisión política de actuar en estos casos, en realidad lo que se determina es que se siga avanzando en esta cuestión. Ojalá que pueda la caterva volver a escucharse pronto, ellos están al aire, todavía siguen al aire, pero la radio es imposible de escuchar vía aire porque está sepultada por, por la música que vos decías, este, y ojalá pronto puedan volver a escucharse los programas de La Caterva eh, allí en el radio de Barracas. Estaban en un plan, estaban subiendo la potencia justamente y levantando la altura de la antena con mucho esfuerzo para que la radio se escuchara incluso más allá de, de Barracas.